...otredad desde ser mujer. Eh, si, sí, es esa es mi discriminación, o sea, yo estoy muy siempre si, si es que no puedo ver esto porque es dar, por, por eso prácticamente me largué. Me fui al extranjer y dito, bueno, la canto se lo voy a dar a la gana. Eh, si, sí, esos espacios de proceso, bueno, el machismo local, el precolonial, todos esos. El feminismo hegemónico, a ver, en mi experiencia, en mi vida, se ha vivido un, un feminismo, unos feminismos, todo en plural. ¿Por qué? Porque como os conté, yo yo a Inglaterra, o sea, estamos en Londres y en la, al calor de esas luchas revolucionarias con las izquierdas, con todos esos debates, dentro, nosotras nos preguntamos, junto con las chilenas, ¿no? esto O sea, ella yo aprendí muchísimo de la chilena de democracia en el país y democracia en la casa ella se cuestionaban las relaciones de poder dentro de la familia y muchas de ellas se habían eh, desvinculado de ¿no? de esas opresiones, las cuestionaban políticamente y tuvimos muchos encontronazos con nuestros queridos compañeros revolucionarios latinoamericanos eh, nuestro Che llevaba de turno porque las mujeres o sea, porque el feminismo dividía la lucha compañera, el feminismo dividía Y esto, de la, o sea, esto, no, esto no es lo que tenemos que debatir, aquí si, si ganamos la revolución ganamos todos, ¿no? Es que, o sea, de esos ámbitos de, de debate, entonces para mí el feminismo lo compartimos con mujeres o compañeras de origen africano, o sea, Londres es, muy, es ya en aquella época, para decir, como un, o sea, muy diverso, ¿no? En las luchas contra la parte sudafricano en las luchas de, de todo tipo eh, LGTB en las luchas antinucleares eh, o sea, eran las luchas antiracistas, antifascistas o sea, yo, yo tengo una, tuve el privilegio de, de ser parte de debates y de asistir a asambleas a manifestaciones antifascistas ¿Y por qué? Porque yo vivía en el barrio más deprimido y más racializado y gueto de Londres, Hackney, si alguien conoce, y, y ahí se vivían todas las luchas, o sea, mi compañero de piso que era chileno, moreno, de origen indígena, lo atacaron los, los skinheads, por ejemplo, lo confundieron con un paki, un pakistaní, casi lo mataron entonces vivíamos todo eso y estábamos debatiendo constantemente no a mis vecinos pakistaní tiraban cartas incendiarias por el, por el hueco de las cartas ¿no? o sea, eran los skinheads y el, el fascismo estaba vivo o sea, para mí no era una cosa teórica era real o sea, yo lo vivía en los barrios de... y viví las grandes manifestaciones eh, de, de la gente afro, o sea, en Haki o sea, las revueltas en Londres de las gentes afro Eh, del origen caribeño sobre todo esto eso, eso guau, lo, o sea, lo veías más anticolonialista y más antiimperialista con los británicos que eso imposible o sea, era como, aquí estamos no, aquí estamos o sea, esta, el eslogan era estamos aquí porque vosotros estuvisteis allí o sea, era muy claro ¿no? entonces lo que nos falta era y, y, y ahí mi y resumo nos falta información y conocimiento de las luchas el conocimiento o sea los relatos los otros relatos nos faltan que ahí que me interesa ahora como te comentaba o como os comentaba cuando me invitasteis aquí Nora era el tema de la historia y a eso me he dedicado cuando mis talleres y mis es una son eh, iniciación a, a la, primero a desmontar la historia que nos cuentan oficialmente lo que vosotros cuestionáis desde el mundo académico pero es que yo me lo cuestiono desde la primaria o sea, yo ayer, el, ayer no, el domingo asistí a lo de Bici Laguna en mi barrio en el Castola que fueron mis criaturas que ya tienen casi 30 años y me encuentro que de, de el, en aquella época ayer me no lo pedí mucho en el AMBA porque aquí estaba el colegio de Santa María sí, conocí Victoria pero bueno, básicamente Santa María era un colegio en el que mandaban a toda la gente inmigrada en Modéloga incluso gente que no sabía los empataban ahí ¿no? y siempre decían una gente voy a tener ese periodo ¿por qué nosotros Y yo, ¿por qué? Y yo sacudí el nuevo asco y pedí modelo D. Y aquí estaban los del modelo D, que era todo hijo de funcionario a clase media, y del modelo D, y, y estaban de espaldas. Tenían horarios diferentes de recreo, horarios diferentes de comedor. Y yo decía, esto es una, esto es, esto es una parte ahí. Una partito, tal. O sea, esto es la innovación. Estáis fabricando el gueto, pero es que eso se extiende a la vivienda y tal. Eso es lo comentario, porque si al modelo D, todos nos queda y modelo D bueno, pero es que el domingo fui a la misma Icazola 25 años más tarde sí. vale, efectivamente, modelo E y no hay gente loca no hay gente autóctona que se llama todo esto eso parecía el aeropuerto de joder, eh, o sea, ¿qué ha pasado sí. que se ha vuelto el modelo D pero toda gente migrada y los autóctonos se han ido a las concertadas entonces hay una segregación brutal Eso, ahí ahí se está conectando esa es la manera como actúan ¿no? sí, sí. el, el, eh, el racismo la segregación, la xenofobia ahí en esas estructuras ahí está. para que vosotros lleguéis a la universidad han tenido que pasar muchos años yo no, no sabía nadie en los institutos, hasta que llegaron mis estatutos al instituto no había nadie, creo que había alguna persona y no había nadie de otro y ya la me era fuerte o sea yo he visto crecer más otra experiencia personal muy interesante porque yo he visto crecer la, y, y, la, la inmigración y la diversificación hasta encontrarme yo flipaba o sea, estamos en, el, en la comida y había gente de Mongolia aquí tenía la gente brasileña, aquí unas saharauis y conversando y era como, wow, y esto en este caso ¿y dónde está la gente de de intercultural muy interesante pero no hay diálogo ni hay disinterte la falta de integración o de ¿no? este tema de lasnegaciones y eso me preocupa mucho porque esos son los mecanismos del poder institucionalizados y estructurales a los que tenemos que los que tenemos que sacudir eh, o sea entiendo sí, es que la un, parte identitaria ese es uno es uno pero muy muy importante sí, sí. porque es la vivienda segregación total ¿no? también sí. veis en los sí. de Gasteis los edificios entran la gente con las PV ¿no? la, la, la, la escuela o sea, esos son esos son los mecanismos que funcionan y que separan y dividen y ahí es donde realmente son obviamente pero yo hablo de los estructurales gruesos y que están a la luz de, y ahí están, ahí están ¿no? aparte de la subjetiva subjetiva de la, la, la, la subjetiva del de tema de las identidades y el racismo, como cómo opera en estereotipos, en la representación. No No, pero digo. No, no, digo. pero es eh, al contrario.